Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por 43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510. Gloria Gaynor con I Will Survive o sobreviviré, como se hicieron muchas traducciones al español y por supuesto versiones también en el inglés que fueron muy conocidas y por supuesto que termina siendo un himno de la música disco y también en este mes de la comunidad LGBTIQ. Así que perfecto, apropiado y pues Gloria Gaynor siempre va a caer muy bien. Un domingo a esta hora, dos y dos de la tarde. Mateo Duarte con ustedes en la compañía de DJ Nelson Pacheco hasta la una cuando vendrá Global Hits. Sí, señores. Luego Eduardo Peña a las dos de la tarde. A las seis Juanse García con su música del mundo. Y a las nueve el doctor Peláez con tangos y algo más. Pero vamos a continuar con buenas canciones. Vamos a saltar a 1988. Esta es una canción que de hecho tuvo muchas versiones y fue un éxito muchas veces en el Reino Unido. En el 83 tuvo una versión que es la que vamos a escuchar que es de 1988 y la del 95. Pero para Esta es una de las mejores y quizás de las más recordadas de estos señores que en un principio fueron en Joy Division y que luego conocimos como New Order. Esto es Blue Monday 1988. Duarte, NW Radio. 何、yeah. De 1979, Earth, Wind and Fire, junto a Las Emotions, con este Boogie Wonderland, esa mezcla entre disco y música funk que solo puede brindar esta agrupación aún vigente, a pesar del fallecimiento de su miembro más importante y fundador, Maurice White, pues ahí sigue de la mano de Philip Bailey y compañía Y siempre lo recordamos con estos clásicos. A esta hora en W Radio 12 y cuarto les habla Mateo Duarte Sierra en compañía de DJ Nelson Pacheco allá en la consola con toda la programación musical y las mezclas. Aquí, juntos, esta dupla les traemos los mejores clásicos de todos los tiempos en esto que se llama música doble. Hoy vamos a continuar con un poco de rock de un artista clásico, pero ya, obviamente, mucho más maduro y Adaptándose a la modernidad. Este tema es del 2002. Imagínense. Ya tiene buen tiempo. Para ahí fue cuando empezó a hacer colaboraciones y tuvo como un resurgimiento en su carrera musical. Les hablo de Carlos Santana junto a una chica espectacular, gran guitarrista, que no volvimos a escuchar. Fue en esa época y a no volvió a aparecer, por lo menos acá en Colombia. Ya continúa su carrera. Es esposa del baterista de los Black Kids. Pero ahí continúa haciendo música en los Estados Unidos. Esto es The Game of Love, Santana y Michelle Ranch. Es una canción escrita por los BGs. Al principio salió en la banda sonora de Fiebre de Sado por la Noche, en esta versión, la que escuchamos de Yvonne Elliman. Esto fue para 1977, para noviembre. Ya la versión de los BGs saldría un mes después, como un lado B, de lo que conocimos como Staying Alive. Pero este fue un gran éxito dentro de las listas para esa canción. De cala. Continuamos muy buena música. 12.27 de la tarde. Mateo Duarte acompañándolos junto a DJ Nelson i Pacheco con la mejor programación musical hasta la una. No se mueva cuando viene Global Hits. Así que tendremos buena música para rato aquí en este domingo en W Radio Colombia. Pero vamos para Suecia con un poco de rock. Una agrupación conocida como Europe. Una canción lanzada en 1986 escrita por su líder. El vocalista Joy Tempest, que de hecho, ese teclado famoso que usted va a escuchar y va a recordar, pues lo hizo en principio de los 80 con una letra que se inspiró, de hecho, en Space Oddity de David Bowie. Esto es, por supuesto, The Final Countdown Europe, aquí, en música W. Con Mateo Duarte, en W Radio. 86, el señor Peter Graybell. e x e g e n e s i s quien hizo parte de esta agrupación junto a Phil Collins, él se retira, Phil Collins toma las labores de vocalista y bueno, continúa obviamente siendo baterista de la agrupación y él ya continúa una carrera solista muy importante de este álbum Soul DS86, e Sledgehammer, una canción que de hecho ganó un récord de nueve MTV Video Music Awards, esto en esta entrega de 1987 al año siguiente. Gran canción y recordada, pues, por ese video, que era como en un stop motion ahí bastante espectacular y superponían varias cosas impresionantes, esos videos icónicos de la década de los ochenta. Y bueno, hasta este momento nos estuvo acompañando Mateo Duarte Sierra en la compañía de DJ Nelson Pacheco allá en la mezcla, la programación y por supuesto todo el tema en la consola y la operación. No se mueva, ya a la una de la tarde viene Global Hits. Yo me voy a despedir con varios clásicos, buenas canciones. y a viene I Touch Myself de los Divinels, el clásico de Brian Adams. h y vamos a cerrar con Jonah Sommer, sí, la reina del disco, y On the Radio. Les deseo un muy feliz resto de domingo. Nos encontramos mañana en la W. Mateo, Toreros Muertos, La Mosca, Compañía Ilimitada, Jordano, Equimosis, Poligamia, La Unión con Rafa Sánchez, Amistades Peligrosas, Duncan Du, El Cuarto Soda, Aterciopelado, 28 de julio, Estadio El Campín, Concierto de Conciertos, Hoy, último día con el 30% descuento, totiques.com.com, Ricardo Lima Producciones, invita a Aguardiente Antioqueño. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Embajador británico en Colombia, Sir k e i t h Morris. Se está siguiendo una. Muy, muy directo, ¿no? El Ministerio del Deporte de Qatar, c h a y k a Ali Akal Marri. u p p e e r s c t v El r a p o i c presidente n s p i r a del Foro por la Paz, Pascal Lamy. El Foro de la Paz d r la Paz de esta s e m a r a se ocupa en particular de la América del Sur. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Jay Clayton. Pero lo que FTX está showing us. ディ p u t d o polaco Radosław Poyel。Personajes e aco, l are, I mean, Person del mundo en laW。cerca、muy cerca de usted。 También nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Buenos días desde de Medellín. Un gran saludo desde Venezuela. b u e n o s d í a r d e s de la ciudad de Bogotá. Buenos días desde Progreso y u c a t á n Carlos desde la ciudad de Manizales. Diego Romero desde Ría Parabesa. i Carlos desde Massachusetts. Amanecer W. El noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de tres a cinco de la mañana. Con Laura Sánchez y Cristian Coronado. Más oyentes, más doble. El concierto que cambió la historia del rock en español en Colombia. Después de 35 años, prepárate para volver a vivir este 28 de julio. Concierto de conciertos. Miguel Mateos. Toreros Muertos.、No、la Mosca. Compañía Ilimitada. Cita, Jordano. Equimosis. p Oligamia.、Sí, la unión con Rafa Sánchez.、De、amistades Peligrosas. Duncan Doo. El Cuarto Soda. Terciopelados 28 de julio, estadio El Campín, concierto de conciertos. Atención, hoy último día con el 30% descuento. t i k e t s c o m c o Escucha la W y gana boletas. Las voces del mejor archivo de la radio en Colombia están en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial. Esta semana con Alfredo Di Estefano. Y tengo dos hijas que tengo en casa. Eso es un recuerdo muy grande. Y aparte del bienestar que tuve yo ahí, y cómo me divertí jugando al fútbol y, y conocer un país, ¿no? Noemí Saní. Yo, yo promoví la primera reelección del presidente Uribe. Estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Y Germán Castro Caicedo. Julio. Roberto, buenos días. Germán, qué historias. ¿Tenía usted bien guardado este secreto? Sí, Julio, son, son cuatro reportajes extensísimos que han sido muy polémicos todos, ¿no? Y t a puede s a l t ó el de Carlos Castaño de los, auto, los paramilitares de Córdoba y Urava. Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial, donde ya somos más de 35 mil usuarios. Composición de elementos que juegan con las melodías. Con las melodías. De los micrófonos a su mente. A su mente. A su mente. Su vida. Instintos que salen a flote por el impacto de una letra. La marca en el Dial. W Radio. W Radio, Más piel. Más W W Radio. 20 años recorriendo el mundo a su lado. Nos vamos de París a Moscú. Hola, buenas tardes aquí en Tokio. Y en Berlín en esta. Es la W. Nos vamos para Beijing, Alberto. W Radio.